En Teleelch, Radio Marca, La Glorieta, con Rosmar Alonso. El programa que madruga contigo. Son las 8 en punto de la mañana. Gracias por estar escuchándonos. En este lunes 5 de junio por delante tendremos una jornada marcada. Por el paso de intervalos de nubosidad, viento flojo de levante, temperaturas sin cambios. Alcanzaremos una máxima en torno a los 25 grados. Ahora la estación meteorológica de Teleelche indica que tenemos 18 con un grado de temperatura. Pues esta mañana comenzamos nuestro relato de noticias dando las gracias a ustedes, a los ciudadanos de Elche, porque nos han aupado. Como medio de comunicación, el estudio de audiencia de Infortécnica nos ha dejado datos de récord histórico para Teleelch. Hace 36 años que comenzamos esta aventura, fuimos la primera televisión local y ahora nos convertimos, por los datos de audiencia, en la televisión local más seguida de la provincia. Así que, muchas gracias de todo corazón. ...hoy les contaremos que la reina de las fiestas de Elche... ...es de la alteta Alejandra Juan... ...y la infantil de la Comisión de los Palmerales... ...y Daria Merchan... ...el pasado sábado se llevó a cabo la elección... ...de las reinas y damas en una rotonda del parque municipal... ...repleta de festeros. Una ilicitana se ha convertido en la primera mujer... ...en la historia del ejército español... ...en saltar con la bandera de España en paracaídas... ...en el desfile conmemorativo del Día de las Fuerzas Armadas... El Gobierno en funciones acordó el pasado viernes conceder licencia a dos nuevas plantas solares en el Camp Delch, de que han solicitado instalarse en Perleta y Ensaladas. El líder de los populares, Pablo Ruz, señaló que no va a ser un alcalde destructor ni revisionista. Aseguró que en la, en la entrevista del pasado viernes, aquí en La Glorieta, que Hoy mismo se reunirá con el PSOE para conocer el Estado Real del Ayuntamiento a la hora de proceder al traspaso de poderes. En esa reunión estará también Vox y que antes de la toma de posesión, el 17 de junio, comenzará con Aurora Rodil a elaborar el pacto de gobierno. Y el Elche empató anoche frente al Cádiz, con ello cerró de forma digna una temporada para olvidar. Ahora empieza el camino del equipo ilicitano lejos de primera, pero con el foco puesto en conseguir un nuevo ascenso lo antes posible. Queda un día, un día menos para volver. El Valladolid descenderá a segunda junto al Elche y al Español. Informativos en Teleelch Radio Marca. Pues así comenzamos. Teleil ha logrado su mejor dato de audiencia al superar en mayo los 157.000 espectadores. Nos da los datos nuestra compañera Iziar Martínez. Muy buenos días. Buen día, Ross. El estudio de audiencia de InfoTécnica refleja que el 89,9% de la población licitana ha visto alguna vez TeleHelps y el 68% lo ha hecho en el último mes, con una media de 25 minutos diarios. Es decir, Teleelch tiene una audiencia de 157.450 espectadores diarios, lo que se traduce en un 9,4% de share, siendo el mejor dato registrado. Hasta la fecha por la cadena licitana y el mayor de entre las televisiones locales, no solo de Elche, sino de toda la provincia. Respecto a años anteriores, ha subido sobre todo el número de espectadores menores de 55 años, aunque también es considerable el aumento entre los menores de 35. Teleelche, con 36 años de historia, se ha convertido en un referente informativo para seguir no solo los grandes acontecimientos municipales, sino también la Actualidad Diaria de la Ciudad y las Pedanías, con coberturas especiales como el seguimiento de la participación de la ilicitana Blanca Paloma en el Benidorm Fest o en Eurovisión, donde Teleelche estuvo durante toda la semana en Liverpool, además de realizar informativos especiales en directo para conocer el fallo del jurado de los premios Princesa de Asturias o la participación durante la jornada electoral. Precisamente durante las elecciones locales, Teleelche emitió una serie de programas especiales ...como las entrevistas a todos los candidatos o el debate electoral en directo... ...desde el escorchador además del seguimiento de los resultados electorales... ...con conexiones en directo con todas las sedes. Gracias Iciar y cuando se creó Teleelch, el paro en Elche estaba por encima de los 16.000 desocupados... ...el peor año fue 2012 que registró los 36.000 parados y ahora ha vuelto a estar por debajo de los 20.000, gracias a que se sigue descendiendo en cuanto al número de desempleados. Las cifras del paro nos las da hoy Marga García. Muy buenos días. Buenos días, Ros. El paro ha descendido en ECHE por debajo de las 20.000 personas, según los datos facilitados por los sindicatos, comisiones obreras Y UGT. La tasa de desempleo se sitúa ahora en 19.869 personas después de que el paro haya bajado en 349 durante el pasado mes de mayo. El sector en el que más ha bajado el desempleo es en el de servicios, ya que 250 ilicitanos encontraron trabajo en él. También creó empleo la industria o la construcción. Sin embargo, el sector que más paro sigue teniendo también es el de servicios, ya que de los más de 19.000 parados... ...más de 12.000 pertenecen a este ámbito... ...las listas de desempleo en Elche... ...las siguen engrosando los mayores de 44 años... ...ya que son más de 12.000 los parados de estas edades... ...también hay más de 6.000 personas paradas... ...entre 25 y 44 años... Y el paro juvenil es de unas 1.000 personas en la ciudad. Por sexos, la brecha de género sigue siendo notable, ya que hay más de 7.000 hombres desempleados frente a las más de 12.000 mujeres. Además, de mayo de 2022 a mayo de este año, el paro ha bajado en 1.708 personas. En cuanto al tipo de contratación, el 58% han sido indefinidos y 42% temporales. Además, el 53% a jornada completa y el 47% parcial. Gracias, Marga. Y hablamos del futuro alcalde de Elche, Pablo Ruz. Estuvo el viernes aquí en La Glorieta. Nos aseguró que no será un alcalde destructor ni revisionista. Respetará lo hecho y cambiará lo que su electorado le pida. A expensas de cómo se quede el pacto de gobierno con Vox, Ruz aseguró ...que unirán las áreas de urbanismo y hacienda, turismo y cultura... Y que, ...y que además apuestan por gestionar contratación, educación, deportes... ...así como patrimonio y seguridad... Dijo que le gustaría asumir personal, personalmente algunas de ellas. Todas las expensas de negociar con Aurora, evidentemente, y con todo el respeto que requiere una negociación, ¿no? que cualquier cosa pues, puede entenderse mal. ¿no? Nosotros tenemos que tener áreas importantísimas, obviamente. Queremos tener áreas, no quiere decir que las vayamos a tener como Hacienda, como los recursos públicos, como contrataciones esencial, que va, hay que desbloquear, que hasta ahora ha sido un gran embudo. Urbanismo, para que conforme... Nuestra idea es que haciendo el urbanismo sin estar unidas dependan de un solo concejal, como en la gran estrategia, ¿no? Suelo industrial, exigencia de las administraciones, eh, bajada de impuestos, todo esto que se pueda hacer, ¿no? y que queremos hacer. Por supuesto, turismo y cultura, educación que va a ser esencial también por lo que necesita el Che de Pedagogía ¿no? para entendernos a nosotros mismos. Turismo y cultura que queremos fusionar también en Visitelche, que creo que va a ser una, un paso muy importante que vamos a dar ¿no? para que la cultura y el turismo estén vinculados y se organice y se trabaje desde la misma matriz. Eh, y luego áreas como, como patrimonio histórico, etcétera, que ya sabes que han sido, por supuesto, una de nuestras principales reivindicaciones. Deportes y supongo que habrá, bueno, vamos a hablar mucho de seguridad, pero que también quiero asumir yo personalmente. En agosto realizarán un nuevo presupuesto para consignar esas nuevas áreas y en fiestas de momento respetará la fecha escogida, el 4 de agosto para la lectura del pregón, aunque no le gusta que coincida con el aniversario de la Dama del Che. Con los placeros del mercado provisional ha hablado y los va a trasladar al viejo mercado sin paralizar la licitación del proyecto del Centro Gastronómico, porque tiene previsto hablar con la empresa adjudicataria para adaptarlo y dar cabida a esos placeros con el fin de dejar libre la LAD del río Vinalopó y se le encargará a Pimesa ...la construcción del aparcamiento en la Plaza de las Flores. El proyecto adjudicatario, el proyecto que al final eh, gana el concurso... ...evidentemente es un mercado gastronómico, ¿no?... ...nos sentamos con los placeros, nos sentamos con la adjudicataria... ...y decimos, vamos a convertir esto, estos puestos... ...salida a la calle y tal, abajo... Vamos a respetar el proyecto de un Santiago Pérez Aracil, es, es la idea, ¿no? Y el, y el parking va por otra parte, el parking va en Plaza de las Flores, mitad de la plaza, porque también hay unos refugios que sabes que están protegidos, uh -huh. o sea, más o menos a la altura del TGB, uh -huh. de la hamburguesería, hasta la parte norte. Y eso va por pimesa, son cosas distintas. Pero los placeros nos ponen como condición y exigencia para terminar esto ya y que Comunidad Valenciana vuelva a ser un jardín con vistas a esta belleza que tenemos de ciudad, que había un parking, y va a haber parking. El Conservatorio de Música, con 9 millones de euros consignados en el plan edifican... ...lo trasladará al Solar de Candalix... Y en el solar de Highton construirá su centro cultural con un aparcamiento subterráneo gratuito. Para el próximo año bajarán los impuestos, en principio un 2% con el fin de alcanzar el 8% al final de su mandato. Otro de los proyectos que está en marcha es el Casal Fester en el Lar del Gat. Ha dicho que estudiará modificarlo porque considera que este huerto tan emblemático debe destinarse a usos relacionados con el palmeral. Vamos a sentarnos a hablar. Hay, una, hay, un proyecto, hay un proyecto que es eh, la reforma del Ordelgat que está en marcha. Los festeros, eh, por suerte, tienen todos sedes. Creo que el GATT se puede entender como un espacio para, para los festeros, pero también para las entidades relacionadas con el Palmeral, que creo que esto es muy importante. Con Bolén Palmeral tuvimos una relación nefasta del 11 al 15. Ahora nuestra relación es muy cordial y muy buena. De hecho, ya me he reunido con ellos, se lo puede decir Susi y Susi Gómez. Y yo creo que es un lugar para que también, en cierta forma, Bolén Palmeral tenga un espacio habitual para pensar, para reflexionar y para hacer por el palmeral. ¿no? En cuanto a los aparcamientos subterráneos, quiere empezar a construir el de José María Buck, Highton y el de San José. Hoy tiene previsto reunirse con el Gobierno en funciones para iniciar ese traspaso de poderes con el fin de comprobar junto a Vox el estado financiero real del Ayuntamiento y lamenta la pérdida de las subvenciones de los fondos EDUCI. La misión bilateral va a estar también Aurora eh, con ellos. ¿no? Al fin y al cabo se trata de que nos digan la verdad. Vamos a perder los fondos de UCI, esto es así, vamos a perder el dinero consignado para el pabellón, que es un grandísimo proyecto del cementerio, como bien sabes, los 4 millones de euros lo vamos a tener que devolver, esto por negligencia del Partido Socialista, esto hay que decirlo. Tenemos que saber cuál es la situación de la fachada este de Carrus. Convox quiere alcanzar un pacto de gobierno antes de la toma de posesión de la nueva corporación que tendrá lugar el 17 de junio y confía en que las negociaciones irán por buen camino. ...con la portavoz Aurora Rodríguez. cartera de, de, de, de pacientes superior a 2.000 personas... ...lo que le hace tener una visión transversal, general... ...amplísima de lo que la ciudad necesita... ...y lo que la gente necesita. Es decir, Aurora está inmovida de normalidad eh, por su trabajo. Yo confío plenamente en Aurora y creo que las negociaciones... ...y el propio avance de las cosas del gobierno... ...van a ir muy bien, muy bien. Reina Mayor de las fiestas de Elche 2023... ...es... ...¡Alejandra Juan Aristizábal! Pues así se anunció el nombre de la nueva reina de las fiestas de Elche... ...el acto de elección de reinas y damas mayor e infantil... ...fue retransmitido por Teleelche en un programa que presentó nuestra compañera... Teresa Ferrández, quien nos cuenta hoy cómo se desarrolló en la rotonda del Parque Municipal... ...el pasado sábado por la noche, este acto... ...muy buenos días Teresa, cuéntanos... ...Hola Ros, pues ya conocemos a las reinas y damas... ...de las fiestas de Elche 2023... Y es que este sábado, el pasado 3 de junio, fue la elección de las reinas y damas de las fiestas de Elche en la rotonda del Parque Municipal, en una gala donde primó el espectáculo, los fuegos artificiales y sobre todo la magia, gracias al inventor de magia Adrián Carratala, quien presentó la gala y quien realizó diversos juegos de magia donde hizo participar a gran parte del público. Un total de 52 candidatas se presentaron para ser elegidas reinas y damas de las fiestas 2023. 28 niñas se presentaron para la categoría infantil y 24 para la categoría mayor. De todas ellas se han elegido a dos reinas, una mayor, Alejandra Juan de 21 años y una infantil, y Daira Merchan de 11 años. Y cuatro damas, dos mayores, Isabel García y Alba López. Y dos infantiles, Rocío Muñoz y Aroa Peral. Las elegidas serán las representantes de las fiestas patronales de agosto y también de todo el ciclo festero de 2023 a 2024. Ellas tendrán que participar en un completo calendario festero con centenares de actos a lo largo del año. Pues gracias, Teresa. Y el sábado, además, hubo otra mujer ilicitana de 37 años que saltó a las portadas de los medios de comunicación del país. Ella es Mari Carmen Mamen Gómez Hurtado, cabo del Ejército del Aire y miembro de la Patrulla Acrobática de Paracaidismo del Ejército del Aire. Y saltó porque se ha convertido en la primera mujer en la historia en saltar en paracaídas con la bandera de España en un desfile, en el desfile militar de las Fuerzas Armadas. Descendió sobre la ciudad de la Alhambra, Granada, y aterrizó frente a la tribuna, donde estuvieron los reyes de España y las autoridades que siguieron este desfile militar el pasado sábado. Desde el Alte decide, han denunciado la plaga de mosquitos que soporta esta pedanía debido a las últimas lluvias. Denuncian que la concejal de Sanidad pues ha estado más atenta en organizar las fiestas que en planificar las fumigaciones para atajar la proliferación de mosquitos. Confían en que la concejal Mario Galeana, aunque en funciones, termine su mandato protegiendo a estos vecinos, solucionando un problema que se repite cada vez que hay un episodio de fuertes lluvias. Y en la página de tribunales, el Palacio de Justicia del Chacogió el pasado viernes el juicio por Ragnar, ese mastín que falleció y que fue encontrado en un estado deplorable en la pedanía del Bayongas. Miembros de la protectora Huellas Salvadas se concentraron a las puertas de los juzgados para pedir justicia y seguir luchando por el bienestar de otros animales. La acusación particular ha pedido el máximo de la pena para el acusado, quien actualmente trabaja con caballos y yeguas. Eloís Arrió, abogado de la acusación. Pues La acusación particular solicita el máximo eh, de pena que nos permite el Código Penal, que son 18 meses de prisión en cuanto al delito de maltrato animal. Y, bueno, pues para... y seguimos en la crónica de sucesos porque agentes de la Policía Nacional Detuvieron a una mujer de 51 años por falsificar recetas médicas con el nombre de su madre, de 81 años. Al detectar que las recetas tenían el mismo número y código de barras, cuando debía ser diferente cada vez y todas iban a nombre de la mujer, de 81 años, se inició esa investigación policial. Los fármacos, además, eran usados para tratar problemas de ansiedad y también de insomnio. Los agentes averiguaron que la octogenaria tenía dos hijas y a través de las cámaras de seguridad determinaron que una de ellas había adquirido los medicamentos de forma fraudulenta. La detenida fue puesta en libertad tras prestar declaración en dependencias policiales, quedando a la espera de pasar a disposición judicial. Y seguimos analizando los resultados de las elecciones municipales. Nos trasladamos ahora a los lugares de Carrús y Toscar, donde más creció el voto para Vox, aunque en ese barrio quien ganó fue el PSOE. Así que nos fuimos a la calle de Eugeni Dors para pulsar la opinión de los vecinos. Hombre, pues yo creo que la gente habrá votado a Vox porque está viendo que el socialismo no está haciendo nada, Podemos tampoco, y están buscando otra alternativa. Y nos da igual que sea Vox o el PP, por lo menos otra alternativa de lo que tenemos. Pero vamos, eh, es algo que no, a mí no me entra en la cabeza, pero vamos. Eh, la gente está muy cabreada, yo qué sé. Yo aunque me cabrea, a la derecha lo no voy a votar la vida, vamos. Un trabajador vota a la derecha como que no, pero vamos. El eh, voto es libre y cada uno caga haga lo que quiera, ¿entiendes? Sí, supongo que estarán muy descontentos, pero vamos, que para Vox demasiado que estar. Pues tras las elecciones y pendientes de la constitución de la nueva corporación municipal, que tendrá lugar el 17 de junio, la actividad municipal no está parada y el pasado viernes la Junta Local de Gobierno aprobó conceder dos nuevas licencias para construir plantas solares en, la, en el Camp Delch, de una en Perleta de 38.000 metros cuadrados y la segunda en Saladas de 79.000 Todas tienen, ambas tienen una vigencia de 30 años y cuentan con la autorización de implantación en suelo no urbanizable, el OK de la Consellería, los permisos e informes de integración paisajística y además se ajustan a la normativa del Plan General. Así justificó el portavoz en funciones de la Junta de Gobierno, Héctor Díez, la concesión de estas licencias. Las licencias no son discrecionales, las licencias son actos reglados conforme a een norma que está regulada por la ley y que por tanto están sometidas al principio de legalidad. Con esto lo que quiero decirles es que no tienen cabida las decisiones arbitrarias. Cuando un interesado presenta todos los documentos necesarios para obtener una licencia, es de obligado cumplimiento darle esa licencia. No hacerlo puede suponer incurrir en una legalidad, ilegalidad, ilegalidad, con consecuencias judiciales. También entregaron licencia para construir una nueva residencia de mayores junto al centro de salud del doctor Sapena, tras recibir todos los informes técnicos favorables y de la administración. Y hay cuestiones que no pueden esperar unas semanas más, de ahí que también se haya adjudicado el contrato de los trajes para la elección de las reinas, la hoguera de San Juan con motivo de las fiestas del Raval o el inicio de obras de mantenimiento de colegios y el arreglo de pistas, también del nuevo módulo de Arenales durante las obras del nuevo Centro Social. Y el Che celebra desde hoy la Semana Internacional de los Archivos hasta el 9 de junio. Se han organizado talleres de lectura, escritura y genealogía en el Archivo Histórico Municipal de San José. Pero además el viernes se dará a conocer al ganador del premio de investigación y habrá jornada de puertas abiertas con visitas guiadas. Todas las actividades tendrán lugar en el Archivo Histórico de San José y es necesaria la inscripción previa para poder participar en ellas. Pues hoy hemos entrevistado a Vicente Sanzano, quien ha dejado eh, la presidencia de la Junta Rectora del Parque Natural de Londo. Durante estos casi ocho años ha comentado que como responsable del parque ha destacado que se ha cuadruplicado el número de visitantes y se han mejorado los programas de educación ambiental, entre otros. Y entre los retos deja a su sucesor la necesidad de crear un plan rector de uso y gestión de Londo. ...del nuevo plan rector de uso y gestión. Eso fue lo primero que empecé a trabajar cuando llegué, en menos de un año, en unos pocos meses estaba ya en manos de la administración... ...para que lo tramitara administrativamente y no ha sido posible por razones diversas, pero eso es un reto importante para la persona que viene... Por otro lado, la Concejalía de Educación ha señalado que el 97% de los padres han conseguido plaza para sus hijos de tres años en el colegio solicitado en primera opción. Se presentaron 1.815 peticiones de plazas de preescolar y el 14 de junio se van a publicar las listas definitivas de los admitidos. Pues desde el pasado jueves ha entrado en funcionamiento... ...el servicio de socorrismo diario en las playas de Elche. Las pasarelas y los lavapiés están acondicionados... ...y ya han abierto los ocho kioscos que hay en Elche... ...así como los once puestos de hamacas y sombrillas. Aunque el tiempo no nos ha acompañado... ...el verano.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 101.4 Teleelch Radio Marca Tres minutos para llegar a las ocho y media Ya tenemos con nosotros a Paco Gómez Muy buenos días Paco Hola Ross, buenos días Bien, lo de, lo de anoche fue Fascinante si nos hubiéramos jugado la permanencia No nos jugábamos <risa> nada Y fue un empate El Cádiz se salvó Sí, porque el Cádiz busca, buscaba exactamente eso, no perder. Aún perdiendo, eh, lo tenía muy difícil para descender. Y la verdad es que el Elche jugó en la línea que nos tiene acostumbrados en los dos últimos meses. Cinco partidos ya sin perder. Ayer de nuevo mereció la victoria. Eh, el equipo de Becas S, pues es curioso, ¿no? Eh, se le ha hecho corta la liga al final y con los números en la mano, eh, con Becas S, el Elche, eh, si hubiéramos contabilizado desde que llegó, estaría en, en salvación. Una lástima que esta reacción haya sido tardía, la temporada lógicamente pues es una temporada nefasta porque el Elche cierra el año del centenario con el descenso, pero como el luto deportivo ya pasó pues hay que agarrarnos a los últimos números y esos nos demuestran que Becas va a ser el líder del proyecto de la próxima temporada, que ha ganado crédito, que ayer fue un reflejo de lo que hemos visto en los dos últimos meses, un equipo que No solo no bajó los brazos, al contrario, ha competido muy bien y le ha sacado los colores a todas las escuadras que se estaban jugando algo. Atlético de Madrid, Atlético de Bilbao, los que ganó, uh -huh. al Getafe o Cádiz, que se, que se jugaban la permanencia, al Sevilla y al Rayo, a los que les ha quitado competición europea. Bueno, ha terminado compitiendo bien. <ríe> Ayer los 16.500 espectadores ovacionaron al, al equipo. Un Elche que marcó tres goles y solo uno subió al marcador... Uh -huh. La verdad es que no bueno, está teniendo suerte. Bueno, es la foto, es lo, uno de los titulares que no deja la última, el último encuentro. ¿Qué nos pasa con el arbitraje? Esperemos que no nos pase la próxima temporada, porque lo de este año es digno de estudio. Lo de ayer, a ver, es cierto que con el reglamento en la mano y con la escuadra midiendo al límite podrían ser fuera de juego los dos, pero lo que es curioso es que en el primer gol del Cádiz el bar no entre para anularlo por eh, fuera de juego y sin embargo en las dos acciones que estamos comentando sí entra el VAR cuando el árbitro y en línea dan gol porque es que es tan, está tan justo que si no hubiese VAR lo normal es dejarlo ante la duda siempre antes se dejaba no pero lo curioso es que aquí el VAR unas veces entra y otras no bueno pues en el caso del Elche las dos veces que empata primero Tete Morente Y luego Randy Enteca, el gol se celebra, el árbitro lo da, pero le llaman desde el VAR para revisarlo y los dos goles se anulan. Bueno, lo bueno de este Elche es que no tira la toalla, es que no baja los brazos, vuelve a levantarse y bueno, Lucas Boyer marca el gol del empate en el minuto 70. Un Lucas Valle que por cierto deshace el empate de goleadores en esta recta final, la verdad es que el, el argentino ha vuelto a ofrecer su mejor versión. Y bueno, pues marca su séptimo gol, con lo que desbanca a Pere Milla como máximo goleador. Y bueno, pues el empate a uno, ya a partir de ahí el Cádiz no quiso que se jugase a nada, le valía el empate, estaba pendiente de otros marcadores. Y bueno, pues al final un empate a uno que deja, bueno, pues al Elche con 25 puntos, que visto en perspectiva es una puntuación muy baja, pero viendo que hace mes y medio tenía 13 puntos, pues todavía tienes que dar por buenos los 25 puntos. ¿no? Bueno, eh, lo que le decíamos ayer a, a Becas es, esperemos que todo este trabajo previo que uh -huh. está haciendo, manteniendo el bloque, eh, sabiendo lo que se juega, eh, jugando muy dignamente, sirva ya para tener ventaja de cara a la próxima temporada. Ayer da, también era partido de despedidas uh -huh. eh, yo creo que Gonzalo Verdú probablemente jugó sus últimos minutos uno de de los jugadores ya leyenda de la entidad de los mm, supervivientes de la época de segunda B igual que Josan Josan sí se le ofreció la renovación pero ayer a lo mejor <coughs> podríamos haber visto los últimos minutos de Josan eh, porque está lejos de renovar se le ofreció la renovación pero él entiende que no se le está valorando y además tiene ofertas de segunda como el Zaragoza que le ofrecen Mejor ficha y mayor duración de contrato. Uh -huh. Y bueno, vimos como Papechei que no había jugado ningún minuto, pues el técnico tuvo el detalle de, de sacarlo los últimos diez minutos. Bueno, pues fueron, como digo, partidos el último para varios futbolistas que seguramente ya no vuelvan a, a vestir la elástica franjiverde. ¿Lucas Boyes se quedará? Tiene contrato. Vale. Es decir, tiene contrato. ¿Y qué titulares nos dejó el último partido? ¿Qué preparó el club para despedirse de Primera División? Bueno, el club no preparó nada. O sea, nada de nada. Los eh, aficionados que se reunieron con el puñado de aficionados del Cádiz. Sí, eh... La Federación de Peña sí que preparó un homenaje a los fallecidos. ¿Ah, sí? sí, puso ramos de, un ramo de flores en cada uno de los sectores, de los cuatro sectores, uh -huh. de, de alguna manera, eh, pues emulando al tercer anillo <coughs> que siempre. Eh, bueno, pues se ha dicho que es el, el anillo donde están todos los que nos han dejado, ¿no? Eh, tanto eh, aficionados como exfutbolistas y ese tercer anillo aprieta y, y mucho y bueno, pues eh, se eh, pusieron ramos de flores para de alguna manera estar al lado de, de ellos porque eh, importan y mucho, aunque parece que no están, pero están haciendo fuerza desde arriba en ese tercer anillo. Y, y porque esto es un puro sentimiento, Total. Eh, el Elche Club de Fútbol, Y en cuanto a la estrategia de Sebastián Becasese, vimos cómo va a ser el juego que va a plantear de cara a la segunda división. Sí, o... yo creo que lo, lo que ayer expuso es lo que más se va a parecer en segunda, con un Elche que juega con un 1-4-4-2, es decir, con dos delanteros, eh, con cuatro atrás, en el medio campo un medio campo fuerte con extremos para surtir de balones a, a los delanteros me da la sensación de que el equipo eh, ya ha memorizado lo que quiere uh -huh. el entrenador. Por eso hablaba de cierta ventaja que el Elche puede tener respecto a otros rivales. Viene ya construido. ¿Por claro. qué? Porque BKSS lleva eh, 12 partidos a cargo del equipo. Los jugadores saben lo que quiere BKSS. BKSS ha modificado poco el equipo desde que está funcionando. Hay 8 o 9 jugadores fijos todos los partidos. Se sabe a lo que se juega. Y bueno, si de verdad, como decía Sergio Mantecón ese bloque de 16 jugadores uh -huh. que tienen contrato en vigor se va a mantener y cuentan con todos ellos, pues tienes ya un armazón importante de cara a la próxima temporada. Y por último, han descendido los que nos convienen, Valladolid y el Español. Bueno, el español, significa... el español no tanto, pero este ya está, estaba descendido desde la semana pasada. Uh -huh. Lo ideal hubieran sido dos recién ascendidos, como el Valladolid y el Almería, por ejemplo. Ayer el Almería estaba descendido sí. en el minuto 86... Pero lo que, es, lo que es el VAR, el VAR le ha salvado. El VAR revisa una jugada que el árbitro no vio, pita penalti, el Almería marca ese penalti y se salva y hunde al Valladolid. Bueno, este es el drama ¿no? del fútbol y lo grande, la grandeza de, del fútbol. Bueno, pues baja el Valladolid, que es un recién ascendido. Baja el Español, que yo creo que va a ser el que más dinero se va a llevar mm. por su trayectoria más amplia en primera división pero el Elche con estos descensos, no baja al Valencia, no baja al Celta, que son equipos históricamente más potentes, pues yo creo que va a tener una bolsa por el descenso um, cercana a los 14-15 millones de euros y va a ser uno de los tres presupuestos más importantes para la próxima campaña. Pues titular para... Paco, déjame un titular para decir adiós a Primera División. Adiós, con honor. Pues no adiós sé. con honor. Podría ser. Venga, oh. nos quedamos con eso. ¿eh? Con mucho sentimiento también. Eh, ya lo creo que sí. Gracias, Paco. A ti, Ross.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 Dátiles de leche. saborea el oasis. Con un remanente de aire frío en altura, tendremos una jornada con una relativa estabilidad atmosférica... ...en la que se volverán a repetir las tormentas en el interior norte de la provincia de Alicante... Aquí en nuestro municipio, alternancia de nubes y claros, viento en calma por la mañana, eh, a partir de mediodía se activará el viento flojo de sureste, veremos algo más de nubosidad y las temperaturas máximas hoy alcanzarán valores en torno a los 25 grados. Mañana martes ambiente soleado aunque seguiremos viendo intervalos de nubosidad, viento en calma a primeras horas, de nuevo a partir de mediodía se activará el viento flojo de sureste, las temperaturas sin cambios significativos máximas en torno a los 25 grados mínimas que durante esta próxima madrugada en la ciudad bajarán por lo menos hasta los 17 grados. Y el miércoles con la aproximación de una borrasca por el oeste de la península tendremos cielos bastante nubosos, incluso no descartamos algunas precipitaciones débiles, viento flojo de componente marítima, temperaturas a la baja en máximas en torno a los 22-23 grados mínimas que van a rondar los 17 grados entre jueves y viernes, abundante nubosidad, se podría escapar alguna gota y de cara al fin de semana volverá la estabilidad atmosférica con ambiente soleado y temperaturas que ya rondarán los 30 grados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 Cuando pasan doce minutos de las ocho y media vamos a conocer cómo se circula en Elche y para ello saludamos a Jesús Iniesta. Muy buenos días, Jesús. Hola, buenos días, Romari. ¿Cómo estás viendo los monitores, el tráfico en estos momentos en la sala de control? ¿Dónde te encuentras? Bueno, pues comenzamos la semana con las dificultades de circulación propias de la hora de entrada a los centros escolares.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 Tráfico lento en las calles Juan Carlos I, Almorida y retenciones en la calle Porta de la Morera y Files de Fora. Circulación muy densa en la avenida Alcalde Ramón Pastor y en los accesos a la rotonda de la Yuz desde la circunvalación sur. Muy intenso en la calle Magraner con retenciones en los accesos a las rotondas con la avenida Santa Pola y sobre todo con la calle Teulada en dirección a Alicante. Recordar que la circulación se hace más complicada en las proximidades de los centros escolares, por lo que hay que extremar la precaución en estas zonas. En cuanto a cortes de, cortes de calle, desde hoy y hasta el próximo día 13 se cortará el tráfico de la, en la calle Julio Sánchez Gómez, tramo comprendido entre la calle Pedro Juan Perpiñán y la calle Antonio Machado, quedando libre el tráfico en la calle Fernanda Santa María.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 101.4, Teleelch, Radio Marca. Faltan 15 minutos para llegar a las 9 en punto de la mañana y ya tenemos abierta la ventana, las portadas de los diarios nacionales para hacer ese repaso a la prensa nacional. Hoy en partada, pues vuelven de nuevo las encuestas y es que tenemos las elecciones generales ahí a la vuelta de la esquina, el 23 de julio. Vemos, por ejemplo, en la portada del país, la encuesta, un sondeo de intención de votos para esas elecciones generales y el titular es que una lista de sumar con Podemos alejaría del Gobierno al Partido Popular y Vox, dice el país. La derecha y la ultraderecha tendrían mayoría absoluta si la izquierda fuera dividida. En ABC no hablan de encuesta, pero sí de Sánchez, que alienta que diputados alemanes examinen Doñana. Pone alfombra roja a la delegación de parlamentarios germanos que se reúnen hoy con altos cargos de consumo y transición ecológica. El Gobierno justifica el boicot alemán a la fresa de Huelva y culpa al presidente de la Junta Andaluza de un uso abusivo del agua del Parque Nacional. El mundo. el mundo no nos trae mmm, encuesta, pero sí el, una entrevista a García Page, al presidente Castilla-La Mancha, el único socialista que ha podido ganar, mantener la mayoría en su comunidad. Y nos comillas, el diario El Mundo algunas de sus declaraciones como que del 23J depende la medicina que reciba el PSOE y su dosis. Y La Razón también trae, al igual que El País, la encuesta ...y nos dice que el PP roza los 150 escaños a costa de Vox... ...y absorbiendo el voto de Ciudadanos... Peijó conseguiría 145 o 147 diputados... ...en la primera encuesta ante el 23 de julio... ...mientras que el PSOE se quedaría entre 94 y 96... ...el partido de Abascal retrocedería de 52 a 39, 41... ...aunque el centro derecha gobernaría con una amplia mayoría... Un sondeo totalmente distinto al del diario El País. Volvemos a la portada del País, que tiene la misma fotografía que se repite en todas las portadas, la de los jugadores del Real Madrid manteando a Karim Benzema tras su último partido en la Liga Española. Nos dice que Benzema se despide de la Liga Española tras 14 años de éxitos. Fue en el Madrid un baile que no se acaba nunca, un recuerdo inalterable una fiesta de etiqueta. También nos habla de Alcaraz, que se exhibe en París y ya está en cuartos de final, de Sainz y Alonso, que se quedaron en quinta y sexta posición en la carrera de Barcelona y que el Valladolid sigue a Elche y Español en el descenso. El Mundo, esta misma noticia dice que Benzema, adiós, gol y rumbo a Arabia. Y la razón... Comentan de Benzema, con la misma fotografía, el Real Madrid dice adiós a una leyenda. Benzema, segundo máximo goleador de la historia del club, se despide con un último tanto al Athletic y un legado fantástico. Llegó con 21 años y se va con 35 y 25 títulos. Volvemos a la portada del país y ¿qué encontramos? Pues más noticias... Sánchez busca vías para que España use los fondos europeos después de 2026 y protesta masiva en Polonia por unas elecciones libres y contra la mentira. Más de 100.000 personas marcharon ayer por Varsovia, contra los altos precios, el robo, la mentira y por unas elecciones libres, es lo que nos cuentan. ABC en portada la fotografía la dedica pues a miles de a desplazados que están acampados en la localidad mexicana de Matamoros y dice el purgatorio del sueño americano. Miles de inmigrantes, en su mayoría venezolanos, acampan en la frontera con Estados Unidos a la espera de lograr ese visado. El mundo, además de las elecciones y de Benzema, y nos dice que ...Moncloa sentencia a sus socios, hay que prescindir de ellos... ...el PSOE ignora a Podemos y sumar para apelar al voto útil del 23J... ...y concentrar a la izquierda bajo sus siglas... ...Montero y Belarra reivindican a Podemos... ...hemos perdido una batalla, no la guerra... ...también nos cuenta por qué un reportaje sobre por qué nos da las claves... ...de por qué la universidad no forma bien a los alumnos para lograr trabajo... Y Felipe VI, dice el diario El Mundo, en portada, vuelve a ropar la tauromaquia... ...con su presencia en la corrida de la prensa de Madrid. Y nos vamos a la razón porque hay una entrevista, unas declaraciones alarmantes... ...que titulan en portada del embajador español de Taiwán, José María Liu, que dice... Existe el riesgo de guerra entre China y Taiwán. También nos cuenta la razón que el peso de culpa de la debacle de de al desplome a su izquierda ahora se lanza a por el voto útil y marca distancias con Díaz, cada uno por su lado, entre comillas. Y la decadencia de Podemos desde 2015, de 177 a 34 escaños autonómicos. La pérdida de peso en las instituciones autonómicas les ha hecho desaparecer de seis comunidades. Y Sanidad nos cuenta la razón, ha tumbado el primer fármaco basado en los hallazgos de Barbacic. Bien, pues son los titulares de algunas portadas de los diarios nacionales de este lunes, 5 de junio.